Eh, bueno, eh, la Asamblea del Algarrobo es una asamblea socioambiental que está conformada por vecinos, ¿no? eh, vecinos de, de ahí de Andalgalá, que ante eh, lo que es la problemática medioambiental no referida, relacionada a, a la megaminería, asilo abierto, eh, bueno, se, se origina en el año 2000, ay, la memoria por ahí un poquito me falla, pero eh, 2009, 2009 en a fines de noviembre del 2009 eh, cuando se la, bueno la, la, la población se, se entera de la posibilidad de un proyecto megaminero en el centro en el centro del del pueblo no que bueno ese proyecto se denominaba se denomina todavía porque no fue dejado sin efecto pilcio 16 Eh, bueno, nosotros ya eh, teníamos, tenemos aún el antecedente de lo que es la minera bajo la lumbrera que, que bueno, está ahí a escasos 70 kilómetros de, de la población, del centro de la población así que bueno, teniendo como antecedente eso ese, ese, este megaproyecto y también eh, Agua Rica que es otro proyecto que está en fase de exploración que bueno está este ahí para ahora han vuelto a reflotarlo para llegar a fase de exploración está a 15 kilómetros de la ciudad y bueno está en las nacientes de los ríos que nos dan agua a nosotros, o sea, con todo lo que significa eso, ¿no? o sea, sabemos lo que la megaminería este implica, o sea, los químicos que utilizan eh, las cantidades de agua y bueno, para nosotros una población que es ...tradicionalmente agrícola... ...eso sería muy perjudicial... ...entonces bueno... Eh, ...en base a, a, a todo esto que te comento... ...es que la gente se... se ...bueno, se, se organiza... ...no, o sea, ante la indignación de esto... ...de la posibilidad de, de la concreción... ...de un proyecto en el centro de la ciudad... ...y en el 2009... ...es que nace la, la Asamblea del Algarrobo... ...con un corte selectivo... ...o sea, esa fue la modalidad... ...se hizo un corte selectivo... ...en el camino que va a la mina Agua que entonces sí estaban trabajando y, y bueno o sea eh, primero fueron dos o tres vecinos que se juntaron después comenzó a llegar la, las demás este los demás vecinos bueno eh, con el boca a boca también con algún medio que en ese entonces daba espacio y, y bueno así comienza el, lo, el, el movimiento no o sea porque en, en principio en el año 2009, 2010, hasta 2012 aproximadamente, la mayoría de la población era la que se expresaba en contra de la megaminería. Eh, bueno, después o sea, han, han ido, o sea, muchos factores han, han sido, este, han, han influido para que, bueno, el movimiento de alguna forma no, no sea el mismo no del principio, pero bueno, la resistencia siempre está de una forma o de otra. Eh, y bueno, así nace la asamblea Después la radio nace en el año 2011 También cuando ya la, los vecinos estaban organizados Habían organizado diferentes comisiones Una se ocupaba de lo que es la cuestión de la economía De la movilización que se planificó Se comenzó a planificar una movilización alrededor de la plaza Que son caminatas que todavía se hacen todos los días sábados Como forma de protesta, ¿no? y este bueno había otra comisión dedicada a la difusión entonces a partir de eso es que se ve la posibilidad de la creación de un medio no o sea para bueno o sea como forma como una herramienta más eh, para concientización de, de los demás vecinos para difusión de, de bueno de, de los asuntos inherentes a esta problemática. entonces la eh, Eh, ...bueno, un grupo de, de compañeros de esa asamblea, de esa época... ...se reúnen con la gente de la Red Nacional de Medios Alternativos... ...que es, bueno, la gente que está organizando este encuentro... ...ahora en este año acá en Catamarca... ...y, bueno, comienzan a, a idear el medio, digamos, ¿no? Este, bueno, el medio eh, comienza a tomar forma en el año... En, ...a ver, en mayo... Eh, ...sí, en mayo del 2011... No, en abril del 2011 eh, se hace la primera, este, la primera emisión, ¿no? Y bueno, a partir de ahí es que sigue la radio hasta ahora. Con, o sea, a veces con más programas, a veces con menos, por ahí, bueno, depende también. Eh, hay muchos factores económicos de disponibilidad de, de, de, bueno, de horarios de la gente, sabemos las características de los medios nuestros, la mayoría... Así que, bueno, pero el medio este, sigue, ¿no? Por eso vinimos nosotros ahora a participar. ¿Y cómo se encuentra, eh, digamos, en la actualidad el Ajá. conflicto el conflicto de la megaminionía? Eh, bueno, eh, nosotros teniendo en cuenta el contexto más general, eh, político, digamos, de nacional... Eh, sabemos la línea ideológica que maneja el gobierno este, este que tenemos actualmente así que bueno, sabemos que hay que estar alerta ¿no? por, bueno, eh, diferentes cuestiones de que hacen al manejo eh, de, de, de, bueno, de nuestros recursos naturales y la relación que se tiene con las corporaciones bueno, o sea, o sea sabemos que qué línea ideológica, digo, qué política económica maneja este gobierno, así que bueno, si bien el, el gobierno anterior también, o sea, las políticas extractivistas estaban presentes ya a nosotros nos perjudicaban, eh, eh, nosotros creemos, para la mayoría de, de los vecinos que, que participamos de, de, de esta lucha, creemos que eh, este contexto político nacional, eh, o sea, eh, es muy, eh, digamos, va muy en contra de nuestros intereses como pueblo, ¿no? De la defensa de nuestros recursos naturales, de nuestros bienes comunes. Y, y bueno, si bien los, los emprendimientos no están, como te decía, te comentaba, hay un solo emprendimiento que está este, en fase de exploración, que ya está terminando, que es bajo la lumbrera, está la posibilidad o están latentes los demás. Hay varios emprendimientos que están latentes en, en nuestras tierras, en otros territorios. Así que este, nosotros siempre, los vecinos, o sea, la mayoría de los vecinos que estamos o que no queremos este tipo de políticas en nuestro pueblo, estamos siempre alerta, ¿no? o sea, de una forma o de otra, o sea, ya aportando el grano de arena que uno puede. Eh, nosotros actualmente, con el proyecto Agua Rica, que es este que te mencionaba, que da origen a la Asamblea, eh, vemos, o sea, transitar caminos, y eh, los vehículos de, de, de, los, de los emprendimientos pero lo hacen únicamente para mantener el campamento o sea no no están en fase de exploración diga y también o sea está la cuestión de, de que se desshoyen eh, se desrollyen eh, mandatos populares ¿no? como la sanción de una ley y de una ordenanza en este caso municipal que se sancionó hace eh, tres años casi que eh, que prohíbe la prohíbe la exploración, la explotación y exploración en las nacientes de los ríos en nuestro territorio de cualquier mega emprendimiento. O sea, se hace oídos sordos a a esa, a esa ley y lo mismo, o sea, están, digamos, esperando, ¿no? La bueno, la gente de ahí del pueblo eh, la mayoría, no te digo la gran mayoría, pero sí mucha gente eh, está esperanzada. ¿Por qué? Porque o sea, sabemos la situación económica, la situación laboral que, que bueno, son son pueblos postergados la mayoría y quizás políticas de, laborales que son deliberadas, no sea con planificadas, digo, para que la gente crea que la única salida que tiene es, este de es esta. Cuando o sea, vemos que por ejemplo en Bajo la Lumbrera, hay 50 personas ocupadas ahora de Andalgalá. Somos una población de 20.000 ¿No? y, o sea, esa gente ahora dentro de dos años queda sin trabajo. Así que, o sea, ahí te das cuenta el, el impacto, entre comillas, que tiene el impacto laboral, o sea, que eh, o sea no, no, no es nada de lo que se prometió desde un principio, eh, todo lo contrario. Y, y, bueno, o sea, esa es la situación actual, o sea, no, no hay más emprendimiento más que este bajo la lumbrera y alguna exploración de otro emprendimiento como el Durazno. Pero bueno, la posibilidad latente siempre está, porque es un territorio a donde, o sea, hay hay yacimientos a la vuelta, o sea, hasta en el centro, como te mencionaba que había un pedimento este por un proyecto que se daba, se iba, si se daba, se daba en el centro de la ciudad. No, o sea, se había previsto hasta el traslado de los vecinos. No, o sea, hasta eso se había previsto en el decreto que Este, ...otorgaba permiso para que se haga exploración en ese lugar. Claro, nada se cumplió. Eh, y te iba a preguntar, eh, ¿quiénes conforman la Asamblea? Digamos, eh, ¿qué oficios tienen? ¿Si eso se va renovando? Sí, la Asamblea es, o sea, como te, te decía desde el, el comienzo, en el 2009... Por, bueno por toda la cuestión de, de, de, de, de la indignación de la gente uno lo, uno escucha a los vecinos y sabe que la mayoría del pueblo está en contra no o si sea, el movimiento te decía que era eh, o si sea, era importante con los años por ahí por muchas cuestiones por ahí cuestiones políticas eh, cuestiones económicas también las empresas mineras también pusieron mucha plata y a veces a, a la gente que estaba en contra les prometían trabajo y bueno la situación de desesperación de algunas familias hacía que no se sé, trabajen ponerle un mes no de seguridad de las empresas y bueno quizá habían estado en contra antes pero bueno esa situación los hacía este ir ir este, digamos a trabajar con las empresas después está la cuestión política también porque entró un intendente que eh, entró con con un discurso antiminero no y entonces es como que la gente es como que siente se siente esperanzada en el accionar de este político ¿no? y bueno de alguna forma es una cooptación también de voluntads y bueno así el movimiento ha ido como disminuyendo el movimiento asambleario vecinal Pero bueno, siempre está, o sea, siempre hay, o sea, son vecinos, o sea, vecinos comunes, tienen multiplicidad de, de, de ocupaciones, o sea, de, de edades, o sea, o sea, la la la variedad del pueblo, digámoslo, ¿no? o sea, está compuesto siempre, o sea, desde el comienzo fue así. Está representada por todo el pueblo, sería. Bien. Y en, en este contexto que estamos acá de, del encuentro de, sí. la, de la Red Nacional de Medios Alternativos, eh, la radio se, se formó, vamos a decir, gracias a este movimiento. Y hoy la programación que tiene, eh, ¿está enfocada solamente a eso o a qué otras temáticas apuntan? ¿Cómo, cómo los sí. ayuda la comunicación como herramienta para decir Bueno, eh, nosotros también al principio Eh, éramos muchos eh, compañeros y compañeras que o sea teníamos cada uno nuestra idea digamos de cómo llevar adelante el medio de, este, de, de, de qué objetivo qué misión teníamos obviamente primero y principal era esta cuestión de o sea que originó la, eh, el medio, la idea de la difusión y de que sea un espacio de participación también del vecino comprometido con la lucha por los bienes comunes por su tierra, Pero bueno, con, con el cocher del, del, del tiempo, digamos, con venir a participar de encuentros como este, eh, uno por ahí va abriendo el espectro y se va enterando de otras problemáticas. Entonces, es como que, que miras un poquito más allá, o sea, vas incorporando otras cuestiones, más allá de la lucha que a nosotros nos ocupa. Por ejemplo, eh, bueno, nosotros transmitimos desde, hace, desde que participamos en los encuentros, que somos parte de la red de medios, Eh, difundimos los programas de por ejemplo de la retaguardia de la cuestión de los derechos humanos bueno ahora de género no así que este bueno o sea a veces por ahí nos cuesta un poco hablar de la direccionalidad del medio digamos de la misión de los objetivos porque a veces también hay diferentes miradas no y hay posiciones contrapuestas también desde los mismos vecinos que a veces tienen una posición con determinada problemática con la problemática de la mega minería, obviamente que no, pero por ahí con otra cuestión, si, sí, no, o sea, nosotros acá, Catamarca, toda el NOA es una una población eh, que tiene la religión muy presente, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que por ahí apela a eso, ¿no? Y quizás tiene, o sea, hay un programa que ahí lo mencionaba un compañero en un taller eh compañeros de allá de la radio hay un programa que te difunde la doctrina social de la iglesia ¿no? Claro. o sea, es un poco complicado a veces, ¿no? la cuestión esta del ponernos de acuerdo pero bueno, o sea las voces están ¿no? o sea, están todas las voces representadas la única cuestión que uno tiene bien en claro y el objetivo es este el, el de la megaminería, en este caso está bien mm. bueno ¿Algo más que quieras agregar <risa> eh... <risa> o sea eh, no mandarles un saludo a los que nos están escuchando radio Nauta. sí sí sí yo me parece que sí sí escuché varios programas de ustedes eh, yo los conozco a ustedes por un compañero que tienen ahí no sé si todavía está pero fue uno de los chicos que en alguna oportunidad fue a, a hacer unos trabajos a su aporte en la antena ¿Cómo eh, se llama Fernando. Ah, sí, no me acuerdo el apellido, se llama Fernando bueno, este, Y bueno, nosotros estamos siempre ahí pendientes de, de las demás radios Y de los mensajes que difunden y obviamente también aprendiendo de ustedes ¿no? Así que este, bueno, eso, mandarles un saludo desde acá, desde Catamarca Que bueno, estamos eh, también muy este, con, con las compañeras y los compañeros Que pensábamos venir más, pero bueno, por ahora estamos dos nada más Pero contentos de que bueno, se lleguen hasta acá, hasta Catamarca y bueno, vean eh, la realidad que, que acá se vive y bueno de paso también se difunde esto que nosotros estamos en eh, nuestra lucha ¿no? de, de hace años, por los bienes comunes, bueno, por nuestra tierra.